Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Para que amanecen en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y Romanos 15, 19 dice, Con poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Romanos 15 13 dice por el poder y Romanos 15.1 dice en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y estoy hablando de dos puntos, en la obra interna que hace el Espíritu Santo y en la obra externa que como iglesia hacemos allá afuera, pero con el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Y hemos visto ahorita cuántos puntos. Cuatro puntos. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? Número uno, ¿cuál es? ¿El Espíritu Santo como qué? como el que resucita las almas el Espíritu Santo resucita nuestras almas y también es el que resucita las almas allá afuera no eres tú ni es el buen conocimiento de la palabra que tienes sino el Espíritu Santo es el que hace la obra número dos la obra, otra obra del Espíritu Santo es iluminar a su pueblo si ¿Sí recuerdan número tres cuál es el número tres El Espíritu de adopción, el Espíritu Santo es el que nos hace sentir y el que nos hace tener la certeza de que somos hijos de Dios y es el que hace que allá afuera esa gente tenga la certeza que no son hijos de Dios, pero que pueden ser hijos de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Y por último el punto cuatro que llevábamos ¿cuál fue? El Espíritu Santo ¿qué es? Es el Espíritu de Santidad, ¿recuerdan? Otra vez. Sí, ¿ok? El Espíritu de Santidad, ¿ok? Y vimos que la Santidad es el deleite del Espíritu y Él es el que nos santifica, pero también es el que santifica hacia allá afuera. Y es la obra y operación del Espíritu Santo. El que va a convencer a la gente allá afuera ¿okay? Esos son los cuatro puntos que llevamos Entonces hoy vamos a tocar el punto número cinco En quinto lugar La iglesia necesita mucha oración Ahora entiendes por qué tanta oración Mira, los martes aquí estamos un grupo de gente ¿Cómo cuántos seremos? 9, 10 De 9 a 12 gentes Mira, yo quisiera que estuviera así como está ahorita Porque cuando la iglesia no se da cuenta Que necesitamos oración Estamos fritos Necesitamos oración Nuestra vida es oración En esas hojitas que les envié en ese correo Les puse ahí La palabra dice que estemos continuamente en oración y aparte que oremos sin cesar, y no está hablando de mí, es sin, sin el acento, no dice cesar, dice cesar. ¿Okay? Entonces, en quinto lugar, la iglesia necesita mucha oración y el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia y de súplicas. Estoy hablando de la necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia y de súplicas. Mira, la fuerza de una iglesia no se mide por la lana que tiene. No se mide por la cantidad de gente que viene. No se mide porque la alabanza está súper bien. No se mide porque el, el, el pastor o el que pasa aquí a compartir es carismático y tiene una sonrisa y huele a rosas. No. La fuerza de una iglesia se mide... Por su grado de oración. Esta iglesia nació con oración. Por si no lo sabías, ¿quiénes no han tomado la plática de qué es ID? ¿Quiénes no la han tomado? ¿Ok? No la han tomado. ¿Qué es ID? ¿Cuál es la visión de ID? Los que no la han tomado, estén atentos y vamos a programar otra plática para que conozcan qué es ID porque a lo mejor tú caíste aquí y dijiste, ah, pues me gusta, pero ni siquiera sabes qué somos, bueno, te, te doy una, esta iglesia empezó con oración, orando cuatro personas, y luego se unieron las familias de eso, entonces éramos diez, ¿verdad, Nao? Y luego fuimos más, y más, y ahorita somos más, pero esta iglesia empezó con oración, y no vamos a dejar la oración, ¿eh? o sea que, que rodillón callo de hacha No. la fuerza de una iglesia se mide por el grado de oración estamos orando los lunes estamos orando los martes estamos orando los viernes y ahora todos los días durante dos meses media hora eso va a cambiar tu vida y eso va a cambiar tus circunstancias y eso va a cambiar cuando allá afuera salgas y quieras hablar de la palabra de Dios. Porque entre más te expones en oración al Señor, más cambia tu vida. Entonces, como iglesia no podemos y como personas no podemos esperar que Dios aplique su poder a menos que le imploremos, a menos que oremos. Y queremos que Dios haga cambios en nuestras vidas pero no oramos, no tenemos una relación con Él. Escucha bien y anótalo esto, toda súplica aceptable, toda súplica aceptable, o sea toda súplica que tú tengas a Dios, toda oración que, tú, que salga de ti es sobrada en tu alma, en tu ser por el Espíritu Santo. Él es el que nos hace exclamar ¡Haba Padre el Espíritu de adopción ¿Recuerdan? Entonces toda oración Y toda súplica es obrada por el Espíritu Santo Y el primer deseo Que Dios acepta de ti Tiene que haber sido provocado en tu corazón Por la operación secreta Oculta que obra el Espíritu Santo En tu vida Si ¿Sí, sí me agarraron esto o no O sea lo que Dios va a recibir Lo que Dios va a recibir de ti tiene que ser operado dentro de ti por el Espíritu Santo. De ahí la importancia que la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Y dentro de este templo el Espíritu opera, opera a nuestro favor y opera con el Espíritu de súplica. Cada súplica que sale de tu corazón, de cualquier tipo. Después de que has creído, después que has aceptado a Jesús. Tiene que llevar un grano de fe vivo. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza. No puedes orar sin fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el escuchar la palabra de Dios. Y escuchas la palabra de Dios. Y entonces cae esa palabra pero para que pase de aquí. Escúchame bien y para los que están escuchando Estoy señalando mi cabeza Para que pase de tu mente al corazón Es la obra del Espíritu Santo Si no nada más se queda en un mero conocimiento Esa es la obra Y cuando pasa a tu corazón esa palabra Entonces genera fe en ti Y entonces empiezas a pedir de acuerdo a la palabra No de acuerdo a lo que tú quieres Sino de acuerdo a la palabra Y entonces el Espíritu Santo lleva esa súplica Allá arriba Porque esa súplica tiene que haber sido eficazmente moldeada por aquel que moldea la intercesión de los santos de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a tu voluntad. ¿Entiendes eso? Porque muchas veces pedimos y queremos como nosotros queremos y no debemos de pedir así, sino debemos de pedir de acuerdo a tu voluntad. Mira, ¿quién es nuestro grandioso sumo sacerdote? Jesús y el sacerdote que hace pone delante del padre las peticiones y Apocalipsis dice que, que, que las oraciones de los santos son como, como incienso no en, en el incensario no y que suben como olor fragante eso dice Apocalipsis pero el sumo sacerdote no va a poner en su incensario ningún incienso excepto aquel que el Espíritu Santo haya compuesto Entonces, ¿cómo estás orando? Porque a veces no recibimos respuestas a nuestras oraciones? Porque hacemos a un lado al Espíritu Santo y pedimos conforme a nuestro corazón y conforme a lo que queremos. Y no, espérate Espíritu Santo, tú no gimas y tú no clames de esa forma, es que tú no entiendes Espíritu Santo. La oración es la creación del Espíritu Santo. Tu oración, la que llega hasta el trono de Dios, es creación. ¿Tú crees que tú, Dios, si tú puedes decirle tus bonitas palabras? No, Eso lo agarra el Espíritu Santo, lo, lo, lo, lo transforma, lo moldea de acuerdo a la voluntad del Padre Y pone ahí delante del Padre tu petición ¿No te gusta eso? Ah, pero ¿por qué modifica mi oración? ¿Qué se cree ese Espíritu Santo? Oye, lo que está haciendo es que la está perfeccionando para que sea aceptable al Padre ¿No te gusta eso? Entonces necesitamos al Espíritu Santo, sí, entonces no podemos vivir sin oración y ¿sabes qué? No podemos orar sin el Espíritu Santo. ¿Necesitaremos el Espíritu de Dios? Claro que sí. Y de aquí nuestra dependencia del Espíritu. Y fíjate, ahora eso es a nivel personal, ahora voy a pasar al segundo punto, cuando tú sales allá y quieres compartir la palabra. Cuando tratas allá afuera con gente pecadora, sabemos que esta gente tiene que orar. Y, y una de las cosas que, que nos manifiesta que nacimos de nuevo es que empezamos a orar aún ni siquiera sabiendo cómo. ¿No? ¿No te, no te pasó así cuando recién recibiste al Señor? ¿Y, y, ¿Cómo le hago? No? Este, tengo que llegar, ah, más B, más C. Este, no, espérate. ¿Cómo hablas con alguien? Así platícaselo. Empiezas a orar, empiezas a ejercitarse. Y cuando tú oras es uno de los... Más tempranos signos de tu nuevo nacimiento, pero sabes que tú y yo no podemos hacer orar al pecador, tiene que ser la obra del Espíritu Santo la que obra en él, porque tú puedes hablarle, persuadirle, este, inclusive ponerte de rodillas y oh, por favor ora, mira a Cristo pídele misericordia, pero si no es por la obra del Espíritu Santo, mira la gente va a venir a decir este cuate quién sabe que se fumó. Muchos de nosotros hemos intentado la conversión allá fuera de un alma ejerciendo nuestra propia fuerza y sabes que hemos fracasado. Pero si es que yo le hablo y no, y me escucha y me ve como cara que qué marciano soy yo. Entonces, ¿qué necesitamos? Amados, queridos hermanos, ¿qué necesitamos? Clamar pidiendo al Padre en el nombre de Jesús que nos dé el Espíritu de súplicas, el Espíritu Santo, para poder pedir conforme al corazón del Padre, pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo, que esté más en nosotros, y más poderosamente como el Espíritu de oración, haciendo intercesión por nosotros, como dice la palabra, con gemidos indecibles, para ti que es un gemido indecible, Es algo que no se entiende. Indecible que es. Que no se puede decir. ¿No? A ver aquellos que saben de etimología. ¿Sí? ¿No? Bien, gracias Alex. Con gemidos indecibles. Para que, no, para que tú en tu vida y en la iglesia. No se pierda la bendición divina. Por no pedir esa presencia del espíritu de oración en nosotros. Mira yo lo he experimentado, muchas veces yo he orado y, y, y he hecho a un lado al Señor y he orado en mi carne y sabes que hay frustración en mi vida porque siento que mis oraciones ¡puc! topan en el techo y se regresan ¿no te has sentido a veces así? como que no me escuchas Dios, ¿qué onda? ¿dónde estás? y Dios te dice lo que pasa es que no estás pidiendo conforme a mi corazón es más, el Espíritu Santo lo estás haciendo a un lado y el Espíritu Santo es el que perfecciona tu súplica para que llegue a mí y sea de olor fragante, de olor grato para mí y cuando he orado Señor mira me rindo a ti Espíritu Santo Señor, me rindo a ti y empiezo a orar y me empiezo a orar y me empiezo a llenar el Señor y entonces empiezo a exponer mi situación y mis cosas a ti Señor y pero sabes que no se haga como yo quiero sino se haga como tú quieras Señor y entonces empiezo a clamar y el Espíritu Santo agarra todo eso y boom lo lleva para arriba y muchas veces la respuesta de Dios no es como yo la quisiera eh porque Él nos da conforme a lo que está en su corazón y créeme que lo que está en su corazón es mucho mejor que lo que tú y yo podamos pedir aunque seamos muy inteligentes la inteligencia de Dios es más grande ¿Quién conocerá sus pensamientos Dice. Sí. ¿Quién entenderá sus pensamientos tú sabes que me conviene tener al Espíritu Santo porque Él va, Él sabe el corazón del Padre entonces como sabe el corazón del Padre tú estás pidiendo y dice el Espíritu Santo espérame este le voy a dar una arregladita entonces lo presenta correctamente delante del Padre te das cuenta de la necesidad del Espíritu Santo pero no, no, no, no, hagámoslo a un lado yo creo sinceramente que esta es la gran debilidad hoy en día de la iglesia esta es una causa por la cual el reino de Cristo no se extiende poderosamente porque la oración ha sido restringida Y por esta razón la bendición es retenida. Por eso tú me vas a estar escuchando y nunca me vas a decir, no, ya no oremos. Está bien, cancelemos la oración. Mi esposa es testigo que muchas veces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a cancelar la oración. Nadie viene a la oración. ¿Sí o no? Y gracias a Dios por mi esposa porque me dijo, no, espérate. Esto es la esencia de esta iglesia, la oración. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Entonces sí es cierto, sabes que tienes razón, aunque sea, seas tú y mis hijos Y yo orando, vamos a seguir orando Si a los demás no les interesa, pues allá ellos En buenísimo plan se los digo, ¿eh? allá ustedes Porque el único beneficiado con la oración ¿Quién es? ¿Yo? Bueno yo sí oro, sí verdad Pero si tú oras, ¿me beneficia a mí? No me beneficia a mí, te beneficia a ti y si imagínate que cada uno de nosotros estuviera en esa dimensión de estar orando a Dios metidos en Dios viendo la importancia de la oración y de meterse y del espíritu de oración que es el Espíritu Santo imagínate entonces qué fuerza tendría esta, esta iglesia porque cada uno estaríamos sintonizados con el Espíritu de Dios entonces la oración muchas veces en la iglesia está restringida en tu vida tú restringes la oración y sabes qué siempre estará restringida en tu vida o en la iglesia a menos que el Espíritu Santo estimule los deseos de tu en ti o de su pueblo. Entonces, ¿qué debemos de pedir? Oh, bendito Espíritu Santo, te pedimos que nos hagas orar de acuerdo a la voluntad del Padre en el nombre de Jesús. Si ¿Sí entiendes la diferencia Entonces, ¿por qué a veces tus oraciones no son correctas? Porque no estamos pidiendo correctamente. Punto número seis. Punto número seis. El Espíritu de Dios es el dador de la comunión. y comunión, estoy hablando la comunión que vamos a tomar ahorita o la comunión entre tú y yo entre los santos ¿Quién da la comunión entre unos y otros el Espíritu Santo Y muchas veces hemos escuchado la bendición apostólica Y oramos para recibir la comunión del Espíritu Santo Y Señor, tomamos la Santa Cena en tu nombre va wow, va. Wow. Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita Para tener relación, comunión con las cosas espirituales Dios es Espíritu ¿Cómo tenemos relación con Él? A través del Espíritu Si tú quieres tener una relación con Dios A través de tu mente No se puede, las cosas del Espíritu hay que verlas en el Espíritu Y el Espíritu Santo nos capacita para tener comunión con las cosas espirituales Solo Él puede tomar la llave y abrir los misterios secretos de Dios Para que tú y yo conozcamos las cosas que son de Dios El Espíritu Santo es la llave para que tú y yo podamos entender las cosas de Dios Por eso a veces es que no entiendo nada. Bueno, ¿lo has rendido al Espíritu de Dios? Que el Espíritu de Dios te enseñe. Porque Él es el que nos capacita. Él nos da comunión con Dios mismo. Por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo tenemos acceso al Padre. ¿Cuál es la presencia de Dios en esta tierra hoy? El Espíritu Santo. Jesús dijo, ¿les conviene que me vaya? qué gacho ¿verdad? y muchos y sobre todo las mujeres dirán ay te quisiera tener aquí Señor Jesús guapo de guapos ¿sí o no? yo lo he escuchado muchas veces Pero es que tienes a Jesús tienes al Padre y tienes al Espíritu pero hoy este tiempo esta, esta era o este siglo como le llama la, la, la Biblia Y no estoy hablando de un siglo de 100 años, sino le llama así como toda esta época de la iglesia, es el tiempo del Espíritu Santo, porque es por el poder del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a comunión con el Padre, nos lleva a comunión con su Hijo Jesucristo. No estoy diciendo que hay otro intermediario entre Dios y los hombres, no estoy diciendo eso. Solamente hay uno y es Jesús. Pero la presencia del Espíritu Santo hoy en día aquí en medio de nosotros, en tu vida, es el que nos da comunión con Jesús y comunión con el Padre. Nuestra comunión también, unos con otros, que le llamamos la comunión cristiana, es siempre producida por el Espíritu de Dios. Porque si no estuviera el Espíritu de Dios, mira yo diría, ay Maroli, me caes bien, bro. no es cierto Maroli, estoy hablando, es un ejemplo, ¿no? Y diría, ay, este, José, la verdad es de que Y empezaríamos entre nosotros a echarnos la pelota Y decir, ay, es que este, y es que el otro Y es que esto, y que el otro ¿Sabes quién nos da esa comunión de, de agarrar y decir Oye, qué gusto me da verte Qué bueno que viniste ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Sabes quién da esa relación y esa comunión? El Espíritu de Dios Si no, imagínate, todos estos que estamos aquí Estaríamos todos... Y ya viste, hoy se alació el pelo. Y esos zapatos, ay, ya no son de esta época, Era, fue el invierno del de pasado. La comunión cristiana siempre es producida por el Espíritu de Dios. Mira, si podemos estar en paz los domingos y los días que nos reunimos y, y, y cuando nos visitamos en nuestras casas, Si, si, si nada más lo atribuiríamos a nuestros buenos temperamentos a nuestra sabia administración o a alguna causa natural mira sabes que estaríamos pero sabes qué, es al amor en el cual hemos sido bautizados a través del Espíritu Santo de tal manera que nuestra naturaleza rebelde ha sido apaciguada por ese amor por ese bautismo del Espíritu Santo en nosotros si ¿Sí entiendes eso Entonces, por eso podemos llevarnos tan distintos. Mira, por ejemplo, somos de carácter tan distinto. A lo mejor yo no me podría llevar contigo, Salvador, ¿no? Porque somos de carácter distinto. A lo mejor con, contigo, Piro. O sea, somos de carácter bien distinto. O contigo, Charlie, contigo, Conrado, con, contigo, Gil. Con, o sea, estoy hablando a los hombres para que las mujeres no se me sientan, ¿no? Este, ¿sí, ¿Sí me entienden? lo que les digo contigo, fulano. Ay, ¿qué quiso decir? no estoy queriendo decir nada sí. no pongan palabras en mi boca no estoy queriendo decir nada ¿me entiendes? pero es a través del Espíritu Santo que podemos tener comunión unos con otros aunque seamos tan distintos ¿si ¿Sí entiendes eso? entonces si, si vemos 12 personas aquí que vivimos estamos juntos trabajando juntos y demás y todo y hay afecto entre nosotros hay unión espiritual no es porque seamos los buenos amigos o por coincidencias es por la obra del Espíritu Santo que en su amor nos ha juntado y sabes que es en ese bautismo de amor en esa comunión del Espíritu Santo que vamos a hacer más cosas que lo que hacíamos al principio porque nos va uniendo Y entonces podemos alcanzar más allá afuera. Acuérdense que estoy hablando de dos puntos. La obra que el Espíritu hace en nosotros y la obra que nosotros hacemos en el poder y por el poder del Espíritu allá afuera. La comunión unos con otros solo puede llegarnos por el Espíritu de Dios. Pero una iglesia sin comunión es como una turba desordenada, un reino dividido contra sí mismo y por consiguiente no podemos prosperar. Se necesita tener comunión para tener fuerza, para tener una guía y un estímulo mutuo y sin ella la iglesia, escúchame, sin ese bautismo de amor por el Espíritu Santo la iglesia es una simple sociedad humana. Y como les he dicho varias veces, aquí no somos club. Somos una iglesia con un propósito Si hemos de dar como iglesia y como personas testimonio allá afuera Tiene que ser unido en un cuerpo viviente Y esa obra solamente puede hacerla el Espíritu de Dios Porque sabes que la iglesia dividida ha sido desde mucho tiempo El arma del maligno Las divisiones es la deshonra de la iglesia, nuestra debilidad, nuestro obstáculo y es solo a través del Espíritu que se puede prevenir o sanar estas divisiones, dándonos una real comunión amorosa con Dios y con nuestros semejantes. Por eso somos dependientes del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar diariamente al Espíritu Santo para que obre en nosotros el amor fraternal y todas las dulces gracias que nos hacen uno con el Hijo y uno con el Padre para que el mundo sepa que somos hijos de Dios. ¿Cómo va a saber el mundo que somos hijos de Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Porque hablamos en lenguas? ¿Porque cantamos bien bonito? Porque predicamos bien Porque conocemos mucho de la palabra No ¿Sabes en qué se dice la palabra? En el amor que tengamos unos Con otros, en eso se va a dar Cuenta el mundo que de veras Que de veras, de veritas, de veritas Somos hijos de Dios Así que No importa que traigan Los zapatos de la temporada Invierno pasado Ámala. Si puedes, cómprale unos zapatos de esta temporada que viene. Y en eso conocerán que eres hijo de Dios. Y las mujeres dicen, sí, ¿no? Punto número siete. Se me durmió el gallo. En séptimo lugar necesitamos al Espíritu Santo En ese oficio increíble que tiene el Espíritu Santo Que es descrito por nuestro Señor Jesús como el Paracletos O el Consolador Esta palabra de Paracletos que es griego Tiene otra traducción y es esta dice la palabra si alguno hubiere pecado abogado o paraclito o paracletos tenemos para con el padre entonces tenemos consolador para con el padre o cómo está ese es que el Espíritu Santo es también tanto consolador como abogado la palabra lo describe ahí como paracletos también y lo tradujeron como abogado y está digo como consolador está bien pero también es como abogado y el Espíritu Santo en este tiempo presente es nuestro amigo y es nuestro consolador, pero también es nuestro abogado, no abogado para con el Padre, ahorita lo vamos a ver, sosteniendo sabes que tu espíritu, mi espíritu abatido, aplicando las preciosas promesas de Jesús, revelando a nuestro corazón el amor de Jesucristo, mira si no tuviéramos al Espíritu Santo como paracletos de nosotros muchos de nuestros corazones se quebrantarían si el Espíritu no nos consuela mira perdón que te lo diga pero muchas veces la gente viene y nos dice oh, es que... y hay una angustia en su corazón y hay una oh, sabes qué? nosotros no tenemos así pum, y ya te consolamos te, te podemos dar una guía Pero sabes quién va a consolar tu corazón? El Espíritu Santo. Entonces este punto número siete necesitamos la obra del Consolador en nuestras vidas y no nos caemos, ¿eh? ¿Por qué nuestras vidas están así, sí, sí, sí, porque cuando tenemos necesidad sí nos metemos con Dios y estamos cerca, ¿no? Y estamos cerca de la presencia de Dios, pero ya nos va bien. ¿Eh? Ya no oro, ay, eso de las oraciones, ay. Dios. Y empezamos a enfriarnos y empezamos a alejarnos. Y entonces, yu, Y entonces, oh Dios, y me otra vez, y ay, ay, ay, ay, ay, uh, ah uh, a ver, mira muchos hijos amados de Dios habrían muerto por completo espiritualmente en el camino si no el Espíritu Santo hubiera otorgado su divino consuelo para estimular nuestro peregrinaje por esta tierra porque nuestro paso por esta tierra es pasajero sean 50 60, 70, 80, 100 años o los que Dios te conceda es pasajero vamos camino a la eternidad pero muchos en el camino ¡tum! se caen, ¿por qué? Porque no tienen la obra del Espíritu Santo Porque esa es su obra Y es una obra muy necesaria para nosotros Porque si tú como creyente te tornas infeliz Te vuelves débil Escúchame bien Por eso es que hablamos de gozo Y por eso levanta las manos y gózate Y, y empuja al otro y muévete Y esa montaña se moverá Y el gozo de Dios es mi fortaleza ¿No dice la palabra eso? ¿Por qué habla la palabra de gozo? No habla de felicidad La felicidad está aquí en este nivel A un metro del piso El gozo está al infinito y más allá En Dios ¿Sí me entiendes? Porque es el gozo de Dios No es tu gozo Es el gozo que el Espíritu Santo pone en ti el gozo de Dios por eso esa obra es tan necesaria y si no eres feliz y si te vuelves infeliz y logra entrar la infelicidad en tu vida entonces te vuelves débil y cada vez más débil y más débil y dejas de servir en la iglesia y dejas de venir a la oración y dejas de venir al servicio y mejor te quedas en tu casa viendo el partido y mejor muchas cosas porque no eres feliz y no te gozas Como lo dije la semana pasada, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. ¿Qué habla de eso? De una actitud de decir, yo quiero estar donde tú estás Señor. Vas a estar ahí, yo voy a estar ahí. Vas a estar acá, yo voy a estar acá. Señor ven conmigo, O sea, ¿me entiendes? Yo me alegré con los que me decían. Pero si eres infeliz, te vuelves débil. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo lo he comprobado, pero también he comprobado la verdad opuesta. Cuando no hay gozo en mi vida, así ah, y tú sí yo yo también soy de carne y hueso y te lo puedo decir que he comprobado que cuando el gozo de Dios y no me he llenado del gozo de Dios mi vida está down o sea hasta abajo pero cuando me lleno de él cuando oh Señor lléname tú que no sea yo Señor sí tengo problemas, tengo circunstancias pero lléname tú Señor, Espíritu Santo es tu obra, consuélame Señor lléname Señor, lléname, Señor. lléname de tu presencia entonces empieza y empieza y de repente estoy gozoso en medio de la tribulación Escúchame inclusive hay cristianos Hay iglesias en la tierra que inculcan la tristeza Como un estado apropiado del cristiano oh, Sí, no tienes que darte golpes de pecho oh, oh, oh, darte, oh, sí, no tienes que tener cara triste Por eso cuando ves cuando salen allá a predicar Pues no hacen nada y no, no es de sorprenderse ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios tiene que tener gozo en el Señor Si hemos de ser fuertes en el Señor Y fuertes para el Señor Tenemos que tener gozo Y ese gozo solamente te lo da El Espíritu de Dios Ahora como consolador Como solo el consolador Puede sostenernos en alto En medio de las inundaciones De la tribulación Con las que seguramente Habrás de encontrarte Y yo también Porque estamos en este mundo Podemos ver su gran necesidad de su presencia en mi vida, en tu vida, consoladora. Pero también hemos dicho que el Espíritu de Dios es el abogado. Es el abogado de la iglesia, no para con Dios. Pues para eso Jesús es nuestro único abogado. Sino es el abogado para con nosotros. Es un abogado para que, que aboga por nosotros allá afuera a través de su obra poderosa. ¿Cuál es el argumento más grandioso Que la iglesia tiene contra el mundo? ¿Cuál es el argumento más poderoso? O sea, podemos decir, bueno, la sangre de Cristo La cruz de Cristo Pero ¿sabes cuál es el argumento más poderoso? Que tú y yo somos templo del Espíritu Santo Que ahí está la morada del Espíritu Santo Permanente en la iglesia Y acuérdate que iglesia no es este lugar La iglesia eres tú Y las evidencias externas son excelentes. Miren jóvenes, ustedes son afligidos allá afuera. So, son confrontados. Y tú dicen, a ver, demuéstrame que Dios existe. Demuéstrame. De aquí hay pruebas tangibles. Algo que puedan tocar. Y mucha gente inclusive reúne evidencia. Y hace analogía y de la historia. Y te empiezan a atacar. Y a ti gente también te empieza a atacar. Y nos empiezan a atacar. Pero ¿Sabes qué? Nada de todo eso que pueden reunir se compara con la operación interna que el Espíritu Santo te da a ti y a ti nada más. Es como si yo le preguntara, Celia, ¿amas a Conrado? Ups, a ver... Sí, dijo que sí, ¿eh? No, estoy bromeando, sí, que se quede para la grabación, dijo que sí. Y yo le agarré y le dijera, demuéstramelo. O sea, ¿cómo puedes, cómo puedes, o sea, inclusive lo puedes estar besando y lo puedes estar odiando. Eso no es una muestra de amor, ¿eh? ¿Cómo puedes probar el amor? ¿Cómo puedes probar lo que tú estás sintiendo allá adentro? No lo puedes. ¿Me entiendes? No puedes probar eso. Entonces cuando la gente te dice A ver dime, dime cómo es que opera El Espíritu Santo Es que no puedes Es una relación personal Es que eso que tú Estás sintiendo no es de Dios Porque a ver enséñame cómo Es que no te puedo enseñar Cómo Porque es mi relación personal con Él, es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. De ahí la importancia y la necesidad de que tú y yo nos relacionemos con el Espíritu Santo. Porque no vas a poder obtener de, de, de las personas, sino el único que vas a tener que obtener es del Espíritu de Dios. Porque es una evidencia directa a tu vida y este es un argumento convincente para ti. Tal vez para otra persona no sea convincente, pero tú sabes la obra que Dios está haciendo en tu vida. Y hay gente que pide evidencias Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo Puede convencer a esa gente Nadie más Y hay gente que pide señales Y evidencias de la verdad Del Evangelio yo le respondo ¿Sabes qué? ¿Ves a esta mujer? A lo mejor ella fue una Gran pecadora Mira fue lo peor era, era de lo peor Y sedujo a otros a pecado Pero ahora no puedes encontrar Más dulzura Y más paz en ella Y gozo ¿Y sabes qué? ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu de Dios ¿O sabes qué? ¿Ves a esta persona? Antes era un, Era, era blasfemada y decía 20 mil groserías y, y era un renegado y, y perseguía la iglesia y ahora sabes que él habla con pureza verdad y humildad en mente cómo puedes demostrar eso es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada quien observa a ese otro hombre que antes era un avaro y mira ahora cómo se consagra a Dios y consagra su dinero a Dios Contempla ahora a esa persona que era malicioso, envidioso, esa suegra que era, y ahora es amable, perdonadora, amigable debido a su conversión. ¿Cómo explicas esos grandes cambios? ¿Cómo explicas el cambio que Dios hizo en tu vida? No puedes porque es una cirugía interna y puedes decir bueno es que yo acepté al Señor y, y, y sentí bonito y el otro ¿Cómo que sentiste? A ver ¿Cómo que sentiste? Es que no lo puedes sentir hasta que no lo sientes. ¿Cómo explicas esos grandes cambios? Suceden a diario, todos los días. ¿Cómo llegan a suceder? ¿Acaso es una mentira que, que, que, que produce una verdad en la gente a través de, de, de una mentira? ¿Que produce en la gente honestidad y amor a través de una mentira? ¿Acaso el árbol no produce frutos según su género? entonces ¿qué será esa gracia que produce esas benditas transformaciones en la vida los maravillosos fenómenos que llamamos de cuervos convertidos en palomas de leones convertidos en ovejas transformaciones de carácter moral que vemos a través del evangelio pero que son la obra interna del Espíritu Santo Pedro y Juan subieron al templo Y había un hombre ahí que no caminaba Y fue sanado Y fueron detenidos y fueron llevados Ante el Sanedrín que era pura gente que conocía De la palabra y eran doctos En la palabra de Dios y fueron detenidos Y fueron llevados a juicio y la acusación En su contra era esta, ustedes han estado Predicando en el nombre de Jesús y este Jesús Es un impostor y qué dijeron Pedro y Juan No dijeron nada Ahí estaba El, el cuate parado La evidencia era esa persona transformada, cambiado, dice la palabra, y vieron al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos y no podían decir nada en contra. Escúchame, no podemos estar refutando a la obra del Espíritu de Dios, la obra ha sido en tu vida, ha sido en mi vida y va transformándonos, cambiándonos, a unos tal vez más, a otros menos, a unos más rápido, otros más lentos, pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros y entonces… Por eso el Espíritu Santo es nuestro abogado con la gente. Porque la obra que hace en uno. La obra que hace en la gente. Son nuestras evidencias de que Dios existe. ¡Muéstrame a Dios! Y quién así ¡bum! que se aparezca aquí así Dios. No, es la evidencia. Si tenemos el Espíritu de Dios en medio nuestro. Y vemos las conversiones de la gente. El Espíritu Santo cumple así su abogacía. Y refuta a todos los acusadores Si el Espíritu Santo Obra en tu mente Siempre será para ti La mejor evidencia de su obra Y del Evangelio Cuando de afuera Vienen la, los ataques Contra nosotros Queriendo minimizar nuestra fe Queriendo minimizar la obra del Espíritu Santo Y, y entonces vienen dudas y, y pensamientos y, y, y, y, y nos inestabilizan y todo ¿Sabes, ¿Sabes cuál debe ser nuestra respuesta? Yo he peleado la mayoría de las batallas Y una y otra vez es en la cámara secreta En oración de nuestra oración Y de mi relación con el Espíritu Santo Y he salido de ahí como un vencedor Pues hemos estado en contacto personal con el Espíritu de Dios. Hemos estado en contacto con el Espíritu Santo, con Dios mismo, con Jesús, con mi Señor. Y a veces se burlan, pero no hay ningún argumento en la burla. Y nosotros declaramos que hemos sentido el poder del Espíritu Santo en nuestra alma. Hemos sido sacudidos por su hermoso toque. el Espíritu Santo nos proporciona las respuestas y es una parte de su función como abogado cuán enteramente dependientes somos del Espíritu de Dios para enfrentar las diversas formas de incredulidad que surgen pero Él es la única persona que puede convencer al mundo Él es el abogado a quien el Padre ha enviado en el nombre de Jesús por nosotros y Él es el que revela el pecado a un hombre y es como ese hombre se pone de rodillas delante de Dios por el poder de él por la abogacía de él el Espíritu Santo quita la balanza que pesa sobre nuestros cuellos y enarbola a nuestro Señor y Redentor crucificado y el mérito de su sangre preciosa Y entonces todos nuestros razonamientos carnales son clavados en la cruz de Cristo. Por eso les dije desde el principio, la necesidad del Espíritu Santo. Desde que inicié este tema les dije, esta es la necesidad que todos tenemos del Espíritu Santo. Todo depende del Espíritu Santo, hoy en día aquí todo depende. Y esperemos en el nombre de Jesús, implorando que el Espíritu de Dios manifieste su poder entre nosotros. Porque es a través de su poder y en su poder que la obra va a ser hecha en nosotros. Y nosotros vamos a poder hacer la obra allá afuera. Escucha, Iglesia.